...específicamente ya estamos en contacto con Flor Luía. Hola Flor, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Flor, la verdad es que es una tarde calurosa, bien pampeana... ...hay un poquito de viento, volvió un poco la sensación esa de verano... Y también viene acercándose la sensación esa de que llega marzo y empiezan las clases con este todo lo que eso supone para personas que por ahí este, no tienen todo todo el, el material o no tienen por supuesto los medios. ¿Eh? así Exacto. que la verdad es que es muy buena la iniciativa y queríamos preguntarte cómo cómo nació esta iniciativa, esto de hacer una jornada también para conseguir la donación de útiles escolares, Flor. Bueno, mira, todo esto comenzó porque estábamos buscando un lugar donde podríamos llevar eh, nuestro servicio social a través de a través del Kundalini Yoga. Nosotros, bueno, y eh, hacemos mucho nos tenemos que dedicar tenemos una parte de nuestra de nuestra formación que se llama se que es el servicio desinteresado es el servicio amoroso entonces nos contactamos con la gente de la biblioteca popular si ellos estaban interesados en recibir clases de yoga de forma gratuita cuando ellos nos dicen bueno nos dicen que sí ya comenzamos con estas clases comenzamos Eh, esta semana y eso bueno va a ser un programa que va a seguir todo el tiempo que la gente sea interesado en ir eh, estuvimos charlando de las necesidades que estaban teniendo las necesidades de los chicos y empieza a surgir la necesidad de útiles escolares que el año pasado la verdad no tuvieron, trataron de juntar como pudieron entonces dijimos bueno armo una clase libre, gratuita eh, invité a a la gente, una, un grupo de formadores que se formaron ahora en coach para que hagan una actividad. Invité a unas chicas que son eh, sendera eh, devotas del sendero, de botas del senderismo, perdón, que les dije, bueno, a ver si me ayudan a convocar gente y la verdad se armó una clase libre y gratuita, va a ser al aire libre, en el fondo de mi casa. Eh, hay mucha gente ya anotada, mucha gente que ha juntado útiles Y bueno, la idea es poder eh, acercarles y prepararles la mochila a los chicos para que puedan empezar sus clases dignamente. Como a todos nos gustaba en ese día, de primer día de clases, llevar nuestras cosas. Claro, claro. este Incluso la convocatoria es para que las personas que se acerquen y que participen de esta clase al aire libre... Este, lleven todo aquello que anda dando vuelta por la casa que, que puede tener un, una finalidad escolar, justamente, que puede ser un útil, este porque muchas veces hay personas que quieren colaborar pero no, no tienen en ese momento un dinero para comprar cosas, pero muchas veces en casa hay, ¿no es cierto, Flor? Exacto, quizás, mira, hasta hojas, porque la, si vos tenés hojas que están usadas de un lado... Bueno, les hacemos unos pequeños blogs a los chicos. Eh, cuadernos, quien no tiene un cuaderno que empezó en un momento, dejó el curso y quedó medio cuaderno sin usar y lo tenés dando vuelta? Bueno, cortale las hojas, lo forramos, aunque sea lo podés forrar dibujándolo. No, no es cuestión de gastos, es cuestión de la intención, es cuestión de podernos poner... ...en la necesidad del otro y decir, bueno, esta es mi contribución. Muy bien, muy bien. La verdad es que es muy agradable también enterarnos, eh, Flor, de que hay gente que está enfocada en las necesidades de personas, de pequeñas personas además, este, que por ahí este, no están teniendo todo todo lo que, lo que uno y, y que unas y unos quisieran este, para sentarse como corresponde en el aula... Este, y abrir, este, ¿cómo, ¿cómo será ahora? ¿Abrir la mochila, abrir la cartuchera? ¿Hay cartuchera todavía, Flor? ¿Vos, vos tenés idea de las cosas que usan los chicos y las chicas, ¿no? Este, sí, sí, sí, sí. Digo, ¿se usará la cartuchera todavía? hay este... Se usa la cartuchera, se usa lápices, colores, marcadores, aunque te hayan quedado tres marcadores que ni siquiera están completos y andan dando vueltas en tu casa y no los usás. Todos tenemos. Cuando empezás a guarda, a revisar en tu casa, todos debemos, debemos tener útiles que no estamos usando. Y si el que puede comprar, que traiga. Y el que no puede comprar con un lápiz, es bienvenido a la clase y a pasar también una tarde diferente y sentirse... Creo que lo lindo también es sentirte en esa atmósfera de colaboración. Tal cual, tal cual. Y además, Flor, ¿cómo es estar en una clase de yoga o cómo, cómo la podemos llamar? ¿Hay, hay meditación? ¿Hay relajación? Eh, ¿De qué se trata? Esta, este qué, ¿Qué es lo que vamos a, a, a tener frente a nosotros o en dónde vamos a estar involucrados cuando estemos en tu patio este, recibiendo siendo parte de esta clase? Bueno, mira, te cuento. La clase está organizada con una actividad dinámica para relajar más un poquito, para abrir como el espacio, que eso es una colaboración de Grupo Secoyas, que es un grupo de chicos que se han formado eh, no hace mucho de coach, así que ellos cuando empecé a invitar gente amiga, dijeron, "Uy, nos encantó." Y luego de esa actividad la idea es poder hacer una meditación, una meditación eh, así quizás con algún canto o en silencio, todavía no la tengo definida, pero ya se va a definir. Eh, esa meditación dura unos 11 minutos, que es cuando está la puesta del sol en contacto con la naturaleza y luego se hace una relajación con cuencos. Eh, se camina entre la gente con varios instrumentos y, y, bueno, esa es la actividad, esa es la dinámica. Muy bien. Estás este también con toda la predisposición porque estás abriendo la puerta de, de tu casa, estás invitándonos a tu patio. donde es, este Flor? ¿Está, ¿Dónde va a ser y, y en qué momento va a ser este encuentro y esta clase? Este encuentro es este próximo sábado 29, 29. Eh, es en Nelson Festa 4.50 Es Camino a Toay Es ahí a la altura del Club La Barranca eh, Ahí está el Salón de Yoga Está en mi casa el Salón de Yoga Pero bueno, debido a la cantidad de gente Debido a que queremos también eh, Tener estos a las 6 de la tarde Es un horario hermoso Para poder estar al aire libre eh, Se nos ocurrió abrir esta dinámica A Y bueno, lo podemos hacer, así que los invitamos. Ojalá podamos juntar muchos, muchos útiles. Estaría buenísimo. Está buenísima la iniciativa, Flor, y no hay por qué pensar que no va a ser exitosa. Es una convocatoria a disfrutar de la tarde, del espacio que vos estás abriendo, como también tu corazón y tu capacidad este para reunir donaciones especiales que este, van a estar colaborando para que las chicas y los chicos del escondido tengan un mejor comienzo de clases. La verdad es que está Exacto. muy bueno. Exacto. Como las... también, sí. disculpá, no, también, no, también invitamos a todos aquellos que quieran tomar clases de yoga gratis eh, todos los lunes y miércoles a las 15 horas se da ahí en la biblioteca Teresa Pérez clases que estamos dando nosotras. Somos dos profesoras que estamos haciendo este trabajo, así que pueden acercarse. Estamos trabajando el empoderamiento, eh, así que durante todo un largo periodo vamos a trabajar el empoderarnos, el trabajar nuestra seguridad, el, el poder decidir. Así que bueno, estamos con ese trabajo y es gratuito, es completamente gratuito. Muy bueno. muy Flor, ¿nos repetís los, los días y, la, y el horario? ¿Cómo no? Son los lunes y miércoles a las 15 horas, ahí en el la, lado de la biblioteca donde está el galpón, ahí estamos. Cada uno se lleva una mantita, un almohadón y a disfrutar una hora y cuarto de clase. Muy bueno. ¿Ya, ya tienen una buena respuesta? ¿Está está participando gente de ahí del barrio? Y de a poco, de a poco se fueron animando, algunas se han acercado, así que bueno es muy reciente, la verdad estábamos esperando todo el inicio ya del año para poder comenzar con este con este trabajo, el año pasado también hicimos trabajos pero no continuos, sino que fuimos en distintos puntos y la idea es, bueno, eh, somos un grupo no solo de profesores sino de alumnos también, que todo el tiempo estamos haciendo este tipo de, de recolectas de trabajos, el año pasado mandamos útiles a escuelas del Chaco, esta vez vimos que las necesidades también están en nuestra provincia y decidimos juntarnos, así que que bueno, invitamos a todos los que quieran acercarse. Muy buena la iniciativa, Flor. La verdad es que es muy agradable enterarnos de que hay personas involucrándose con la realidad acá acá alrededor nomás, acá cerquita a nuestro territorio y con tan buena onda. Flor te agradecemos este rato y esperamos que así como la la juntada de este sábado a las seis de, de, la, de la tarde en tu casa este como las clases que, que están brindando gratuitamente allá en la biblioteca sean un éxito, seguramente lo van a hacer. Gracias y te invito a que cierres vos la nota con algo que por ahí se nos escapó, no nombraste o un cariño, un saludo que le quieras enviar a, a algunas no, personas. No, feliz, feliz de abrir el corazón y ojalá Muchos puedan puedan sentir esto, esta sensación de amor así tan tan lindo cuando das de forma desinteresada, así que vengan este sábado y si no quieren tomar la clase, se sientan al aire libre, pero traigan útiles. Tienen que ser, tenemos que ser útiles. Muy bien, está buena esa llamada. Tenemos seamos seres útiles y ayudemos Exacto. a quienes lo necesitan. Buenísimo. Muchas Flor. gracias. A vos, a vos y que tengas buen resto de la jornada gracias a Dios bueno ahí estábamos con, con flor luía que está capacitada para brindar este clases de yoga va a haber un momento para este bueno para relajarse para meditar y también va a estar sonando algún que otro cuenco sobre todo eso se puede charlar, se puede conocer a personas que justamente vayan con el interés de colaborar, con el inicio de clase de pequeñas personas que por ahí no tienen todavía todos los útiles para que empiecen las clases con todo, como corresponde, como tienen derecho. Enseguida volvemos para, para terminar este encuentro de hoy de la siesta que no fue. Dale.